analizan congelar alquileres y créditos hipotecarios. El presidente Alberto Fernández aseguró que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar alquileres y créditos hipotecarios durante seis meses en medio de la emergencia sanitaria que rige en todo el país. Los detalles de la iniciativa están siendo evaluados por la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra y, y para este viernes está previsto que Sergio Massa mantenga una videoconferencia con los jefes de bloque. Solicitan que la población se acerque a donar sangre. Desde el Instituto de Hemoterapia solicitan que las personas entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos realicen donaciones. Para más información se puede acceder a las redes sociales de Sangre Circulando en Facebook e Instagram o acercarse al Instituto en 15 y 66 de lunes a sábados de 7 a 13 horas. Escuchamos a Norma Chenique, directora del Instituto de Hemoterapia. Las donaciones de sangre siempre son necesarias, siempre hay una comunidad de hombres enfermos que la van a necesitar, eh, hay emergencias que también las requieren, si bien ha bajado la demanda de sangre por las eh, operaciones programadas que algunas se han suspendido, pero la donación de sangre siempre es necesaria. Eh, la donación en la provincia de buenos aires en algunos casos bajo un 50% y en algunos lugares hasta un 70% esto es debido a que la gente no solamente tiene miedo de contagiarse sino ante la posibilidad de que o la detengan o no la dejen circular un servicio que informa más cerca Algunos ingresos a la ciudad se encuentran cerrados al tránsito. La municipalidad dispuso el cierre de siete accesos al partido de La Plata para evitar la circulación del tránsito y que menos personas violen la cuarentena en la ciudad. Se dispuso el cierre total de la mitad de los ingresos a La Plata y se reforzaron los controles en el resto de las vías que llegan hasta el centro. Las autoridades locales decidieron cerrar por completo la circulación en el Camino General Belgrano. Según se indicó, solo se permitirá el paso a quienes tengan permisos especiales para transitar en el marco de la cuarentena obligatoria. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 18 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.